Las manos mágicas le dirán la forma de aprender bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. ¿Sabéis por qué van a hacer la denuncia? Porque dicen que les estoy haciendo trabajar mucho los de gremio. Mm. Ah, eso dicen. Porque sí. La, la intersindical se está quejando porque les estoy haciendo trabajar mucho porque están viniendo mucho a la municipalidad cuando tocando los ojos. Están en pedo. Uh -huh. Uh -huh. Los de Grego están en pedo desde que asumimos por las boludeces que han estado diciendo. Están en pedo. Uh -huh. Uh -huh. Los de Grego están en pedo desde que asumimos por las boludeces que han estado diciendo. Uh -huh. Los últimos intendentes fueron Alcala, Tierno y La Larrañaga, del sí, peronismo. Sí. Eh... eh. La Supongo. Rañaga al lado de... Mirá que fue malo, este Luis, este, este, no fue buena. ¿eh? Al lado de la gestión de, de Leandro fue claramente mejor. Para para para para, para, para, para, para, para, para, para, para, para. Mirá que fue malo, este Luis, este, este, no fue buena. ¿eh? Vos me querés decir... Al lado de la gestión de, de Leandro fue claramente mejor. Me está diciendo cualquier cosa. Claramente mejor. Claramente mejor. Soy Luis La y quiero hermosa a Santa Rosa. Claramente ¿O sea, decisiones. Sí, ¿puedo decir eh? que fue claramente Mirá, mejor? Sí, fue mejor. Todo el tiempo lo que han tratado mm. es de generar confusión, eh, generar desgaste, provocadora esa decisión. Sí, sí. Fue, mejor la, fue mejor la gestión de, de, de, del peronismo mm. de Santa Rosa que esta. Está diciendo cualquier cosa. En muchas de las áreas fue, fue mejor, digamos, de, que, que esta. Voy a terminar con una gestión. O sea, Eh, en donde regularicé la planta de los empleados. Terminamos con los precarizados. Eh, Le dimos los aportes jubilatorios a aquellos que eh, habían trabajado, tenían, habían cumplido la mayoría de edad para jubilarse, pero que carecían de aporte. O sea, se han hecho muchas cosas también en, en ordenar. Eh, en eso también estamos más que contentos. Como dicen, nos trataron de gorilas, de perseguir a los empleados, un montón de cosas y lo que hicimos fue regularizar y mejorar la calidad de, de, de trabajo de los empleados y de los derechos que son un derecho, pero que eh, los mismos que nos cuestionaban a nosotros son los que trabajaron en la precarización y mantuvieron esa, esa situación irregular. Nosotros dejamos un municipio saneado, ordenado. ¿La Municipalidad de Santa Rosa saneada? Vamos a sacar algunos mitos, porque si no parece como que este se está eh, en, en la panacea y no es así. Y van a tener la suerte que no tuvimos nosotros, que llegamos a una ciudad sin obras, donde la obra más nueva estuvo, se tuvo que judicializar, se la tuvo que hacer de vuelta. Le debe 160 millones de pesos a la provincia, o sea, la verdad es que sañada no sé de qué tenemos una deuda gigantesca. O sea, se han hecho muchas cosas. Parece como que este, se está eh, en, en la panacea y no es así. Tuvimos que empezar en una situación muy delicada y, y realmente increíble por cómo había estado la ciudad. Con deudas y Luciano tiene todo para lucirse. Y Luciano tiene todo para lucirse. Y Luciano tiene todo para lucirse. Porque hemos dejado ordenado, proyectado y con obras en ejecución. Parece como que este, se está en, en la panacea y no es así. O sea, se han hecho muchas cosas también en, en ordenar. Eh, y de eso también estamos más que contentos. Voy a terminar con una gestión... O sea, Eh, ...en donde regularicé la planta de los empleados... América. ...terminamos con los precarizados... ...como dicen, nos trataron de gorila ...de perseguir a los empleados, un montón de cosas... ...y lo que hicimos fue regularizar y mejorar... tuvimos que empezar en una situación en muy delicada y... Y realmente increíble por cómo había estado la ciudad Con deudas Y Luciano tiene todo para lucirse Todo para lucirse Y de parte mía que me hubiera gustado, vamos decir, las verdes Es haber tenido el tiempo para poder concretarla Nosotros dejamos un municipio saneado, ordenado. La Municipalidad de Santa Rosa saneada, vamos a sacar algunos mitos, porque si no parece como que este, se está eh, en, en la panacea y no es así. Nosotros dejamos un municipio saneado, ordenado. La Municipalidad de Santa Rosa hoy le debe 160 millones de pesos a la provincia, o sea, la verdad que saneada no sé de qué. O sea, se han hecho muchas cosas también en, en ordenar. Eh... que te llevará el desayuno a la cama, quien te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor, y regalándote flores, vida la primavera llegó, y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú, y creo fuiste feliz, pero so que quede de y creo fuiste feliz, pero so que de ti. cuatro años de gestión le he puesto toda la pasión eh, toda la energía que se me ha permitido y siempre me hubiera gustado poder dar más y hoy te vas te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar, quizás todo con me has de comparar no quiero ser mejor